Bienvenidos a este espacio de Radio Alama en Internet. Ahora comentamos una noticia eh, muy interesante publicada en Alama.com. la firma Antonio Arenas. Trata sobre un evento cultural que ha tenido lugar en Cacín. Exacto, y ojo que la noticia viene con varias fotos y hasta un vídeo completo del acto, para quien quiera profundizar. Pues sí, se trata de la presentación de un libro, Las edades de Cacín. Una obra de Eusebio Pérez Gómez. Él es profesor natural de Cacín, aunque bueno... Ahora vive en Mallorca. Pero muy vinculado a su tierra, por lo que parece. Totalmente. Él mismo se definió como cacineño hasta la médula. Y se notó el interés, ¿eh? Casi tres horas de acto y el salón lleno. A rebosar. La alcaldesa, Pepi Ramírez, dijo que fue una jornada especial. Y yo creo que lo fue. Sí, para poner en valor el pueblo, ¿no? Su historia. Exacto. Porque este libro, fíjate, viene a desmontar un poco esa idea, ese mito casi, de que Cacín no tenía historia. Que es algo que a veces pasa con los pueblos más pequeños, ¿verdad? Que parece que su historia no importa o no existe. Pues sí. Y uno de los presentadores, Miguel Ángel Pérez Abad, que es primo del autor, Ajá. lo dijo muy bien. Dijo que era un libro surgido casi de la nada. Casi de la nada. Sí, Y un verdadero acto de amor para Cacín. Y es que detrás hay meses de trabajo, ¿eh? Claro, investigación a fondo. Mucha documentación, fuentes diversas. Pero también, y esto es importante, fuentes orales, la memoria de la gente. Eso le da una riqueza especial, sin duda. El propio autor, Eusebio Pérez, quitó hierro a su papel individual. Sí, fue modesto. Insistió en que fue una labor de un equipo. Pero contó una anécdota muy buena sobre cómo empezó todo esto. Ah, sí, lo del catedrática, ¿verdad? Antonio Rivas Palau. Ese mismo. Que cuando Eusebio era estudiante, ¿le preguntó por el vaso de Casín? Una pieza de cerámica prehistórica, muy singular, encontrada allí. Y esa pregunta, pues, le picó la curiosidad. Fue como la semilla. Fíjate, ¿quién le iba a decir que acabaría escribiendo la historia entera de su pueblo? ...es curioso cómo surgen las cosas... ...y bueno, el rigor del trabajo se vio respaldado... ...por la presencia de otros expertos... ...sí, estaba por ejemplo Salvador Raya... ...doctor en historia... ...muy conocido por sus estudios sobre las alquerías... ...esas pequeñas comunidades rurales de la época andalusi, ¿no?... ...que Raya ha investigado mucho... ...eso es, y también estaba Juan Antonio Pachón... ...que es arqueólogo... ...y Pachón dijo algo muy cierto sobre la historia local... ...¿el qué?... ...que es una especialización de las más ingratas... ...uf, pues tiene razón... A veces faltan fuentes, es difícil. Pero por eso mismo valoro muchísimo el trabajo de Eusebio. Crear casi de la nada una historia global de Cacín y su comarca. Es una labor enorme. Y es que el libro cubre un periodo amplísimo, desde la prehistoria hasta 1975. ¡Casi nada! Durante la presentación, que fue como una charla entre el autor y su primo, Pérez Abad… Ajá, un formato más dinámico. Sí, muy ameno. Pues tocaron temas fascinantes que aborda el libro. Hablaron, por ejemplo, de yacimientos megalíticos. O sea, que ya había gente organizada allí hace miles de años, prehistoria pura. Exacto. Y luego, claro, periodos clave como la dominación musulmana, la huella andalusí. O la invasión francesa, que también tuvo su impacto allí, en Cacín. Y una cosa curiosa, lo del puente que sale en la portada del libro. El que llaman romano. Ese. Pues el libro aclara que de romano tiene poco, que es posterior desmitificando cosas. Son esos detalles los que hacen la historia local tan interesante, ¿verdad? Sacar a la luz la verdad documentada. Totalmente. Es un trabajo que, como decíamos, llena un vacío. Demuestra que cada rincón tiene su historia y, a menudo, una muy rica. Y para rematar la jornada hubo música. Sí, un toque muy emotivo. Estuvo el cantador local Pepe el Cuchilla. Y también el grupo del proyecto Carlos Cano. Que además sirvió para recordar el 25 aniversario de la muerte del cantautor granadino un cierre cultural perfecto. Vamos, que fue un evento muy completo según cuenta la crónica de Antonio Arenas. Sí, no fue solo presentar un libro, fue celebrar la historia de Cacín, reforzar esa identidad local. Y deja un legado importante, el propio libro y sobre todo el ejemplo. La importancia de investigar y difundir nuestro pasado. Exacto. Nos hace pensar en cuántas historias así, de tantos pueblos, están esperando a ser contadas con este rigor y este cariño. Un gran trabajo, sin duda, de recuperación histórica. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alama en Internet. Radio Alama en Internet y alama.com. Información para compartir.